sonicoa No no sonicoa Luis sonicoa gabonga bon gabonga bon Vamos a repetir la secuencia por si nuestras oyentes no se han dado cuenta de este detalle Naizónicoa Cucu <risa> Nos hará <arasú>. su <risa> <risa> Bueno, tenemos incorporación al equipo de Madejasónicoa Naizónicoa, Onguetorri, Laura Guita Masaspirátira Es que ricasco Bueno, tal vez me recordéis por otros podcast como ¿Qué hago yo aquí? o ¿En qué momento acepté venir? <risa> es que ricasco a todas, eh, un placer Estoy encantada de los nervios de estar aquí con vosotras Y como ya sabéis, en nuestra anterior madeja... ...Ane Sonicoa se despedía... Eh, ...por el momento... Eh, ...que ahora está en un proyecto vital... ...precioso y maravilloso... ...y bueno, Ina y Naisónicoa... ...ahora forma parte también... ...de nuestro super equipo de Madeja Sónicoa... Uh, y... Yeah. ...y estamos encantadas de contar con ella... ...y bueno, y ¿de dónde veníamos?... ¿De dónde veníamos? Veníamos del trip hop, trip hop, eh, como era el detecto mm, trip hopper? No sé cómo Uf, era, era muy complicado. Trip hop aquella. finder. Oh. ¡Eso, guau! Guau, guau, guau. Me conoceréis de podcast como eh, soy la mejor cabeza de estos <risa> <estudiosamente>. <risa> Por ejemplo, <risa> veníamos del trip-hop, de lares más oscuros, de territorios. Ay, inhóspitos. Siempre me ha gustado mucho esta palabra. No sé inhóspitos. Inhóspitos, sí. ¿Quién sabe qué? ¿Y ya dónde vamos? ¿A dónde vamos? <risa> ¿A dónde vamos? Luis Sónico. Pues vamos a un viaje a Ecuador. Mm. Eh. Sí, y no vamos al Ecuador tal y como lo he dicho yo, <risa> <risa> sino en Ecuador al que nos han llevado dos invitadas que vamos a tener hoy, Mel Sónicoa y Anais Sónicoa. Dos compas que nos han recomendado artistas y que gracias a ellos estamos haciendo la madeja, así que bueno, empezamos dándonos un es que ricasco. Muchísimas gracias por este descubrir, todo esto que hemos descubierto y que ahora vamos a contar. ¿Y qué vamos a tener hoy? ¡Ah! Bueno, tenemos como artista Sambre a la mafia andina, gracias como decía Luis Sónicoa a Mel Sónicoa y a Naís Sónicoa por, por todas sus recomendaciones, por ese pedazo de entrevista donde nos han explicado todo el contexto, bueno donde nos han metido de lleno en el territorio y la verdad es que ha sido una gozada. Y bueno y luego vamos a ir eh, siguiendo esta esta madeja a través de los paros y las artistas que se han ido posicionando políticamente con todos estos paros nacionales de, de ecuador Así que conoceremos a artistas que reivindican su ser indígena, su ser mujer, sus feminismos, sus identidades diversas y todo esto va a ser la madeja el tutifrutti en el que nos adentramos. Mamá mía, mamá mía. ¿Empezamos? Empezamos. ¡Empezamos! Entzun eta gozatun. Kispiri hatari pipa dependencia y mataca mamá yatakaca pichincha urcha y hatun ya aquí mi tías capaz maca pachapica un año para una pura ya una pura sabios descuartizados en nuestros levantamientos encontré en ecuador esa parte que me estaba faltando en mis ideas en mis corazonadas en la forma en la que percibo el mundo gaba espa del kunata kai manda mama jaktakarka che manda mami shukuna kama jarirka Nuestra música surge de la mezcla del rap universal pero en kichua con pensamientos que solo salen de este idioma originario Pueblo carne de cañón para el enemigo 200 años desprotegidos pueblo oprimido carne de cañón para el enemigo 200 años desprotegidos Conservar la lengua y la comida, el maíz, son dos soberanías superfuertes que mantiene la mafia andina. Casi se tienen que traficar como una mafia porque en la cultura hegemónica se está perdiendo. Lo tenemos que meter a la fuerza como una mafia cultural. Liberación. Realista, ...independentista en una misma lista... ...Nyukanchigayu ishach... ...Nyaupa runapash... ...Yana runapash... ...Wakchashinapurishpa... ...Sangre de ancianas se derramó en nombre del invasor... ...y su dios... ...el holocausto aceptó... ...en su banco la guardó... ...en su hacienda la invirtió... ...en petróleo la hugó... ...así el pueblo se quedó... ...Mamayaptata charinchichu... ...Runakunata... The category is La Mafia Andina. La Mafia Andina. Deshumanízate, deshumanízate y no te das cuenta que aquí todo lo que existe vive Somos la fuerza pura que baja de la lectura eso nos hacen creer, proyectar, profesar Pero lo único que eso es pura vanidad Nosotros sí somos Caicho, caiso, pepe sonico Caicho no nos sonico Bueno, emengau de berriro Berriro, berriro Gurema, deja berri o Gure gaurco madeja, ecuador, rencocatucodú, e da pepesónicoa, no richango daba gure artista zambrea. La mafia andina. Oh, yeah. Humanidad humana, dime, ¿qué vas a hacer? Destruirte entre hermanos, eso crees, lo ves bien, te inventaste. Eso de las especies, las leyes, las clases sociales... Bueno, eh, artista astrenharekin hasi baino lehen, eh, sanai dizuegu eta aurrera goiakingo duzuek zergatikan, kosta egin zaigula pixkat informazioa topatzea. Baina, bueno, egisada, elkarrizketaren bat eta gauza batzuk topatu behin ditugula eta oneri esker ba, gure egin gindugula. Gero emango dizuegu e referentzia. Hori da. Bueno, aziko gara Takia Marurekin e Takia Maru kitzuaz, zugek antua, sanne duena bera artista, rapera eta ikintxale kolombiar eta ekuadortar bat da. Eta bai, La Mafia Andina proiektuan parte hartzen du eta orain proiektuaren koordinatzailea da. Bai, Takia Maruk landatik aldatu zuen eta handetako kosmo deskubritu zuen. Honekin batera, kitzuak musika hizkuntza gisa dituen aukerak eta bere resistentzia espirituare bere ganatu zuen fianina música proyectovada nontaki Amau hijjopa eta el ritmo andino que navassten ditú en Bagas Kichuan verarrin chungo diogu radio Cocoaco cararrisquetata el Quichua y toda la música que he escuchado son las grandes herramientas que yo tengo ¿cach? son así como las fuerzas así lo que me da vidas ¿sí? escuchado mucha música mucha de todo así y me encanta. Entonces, en un momento llegó el rap así como, también, por el mismo tiempo. No el rap como la estética, sino como el poder de cantar, así, de poder decir y empezar a improvisar con los amigos. ¿sí? Y era el círculo también en el que estaba. Creo que no hubiese podido haber como que conformado la mafia andina realmente, así como algo tan sólido, si no tuviese todo este trabajo identitario, comunitario, así, que, que es lo que a mí me, me ha forjado realmente, como que es mi necesidad así poder contar el mensaje así, contar así mi experiencia, así como lo que siente mi corazón a raíz de la que es toda esta construcción del ser Kichwa, ¿no? Vimillata a más heitig a orquestan ditu, es ritual visualag DJ Batanescutik. Gainerain bat festivaletan parte hartu du, besteak beste, Jatzak Patza festibalean Rio Pan Pan, Rapçi mi festibalean Kitón, Turu Uku festibalean Kotakachinen eta Rita de Fuego festibalean Mexikon. Taki Amarurekin batera DJ Mik, hau da Miguel Dávila, ere dago proiektu honen atzean. Euren proiektuaren helburua kitzuan izkuntza erdigunean jartzea da. Takiamaru, Kolombiakoa da, bereitzetan, bengo dun proceso largo, porque nacien Bogotan, mi familia ez da ya. Krecien Kolombia, y luego, bin Ecuador. Aprovezatuko dugu, 2008-1, expreso komunikabidean, emandako elkarrizketa bat. Zeren, eta bueno, ba momentu honetan pentsako usue. Ia, Ecuadorrekoa, eh, baldin eta ez bada, zer dela eta kitzuaren ikusgarritasuna? Eta, se, zergatik dago, ecuadorre alde egingo du uh, eh, madeja honetan. Bebai. Bebueno, be, be. takiren itxetan. En todo ese proceso adolescente de descubrir identidades, pude encontrar un espacio y una disciplina en el Kichua, reconociendo a mi misma. Berak ere aipatzen du, berak Kichua ezagutu gabe iritsi sala. Eta, era una tela que le separaba de la comunidad. Era la cola que le faltaba a su cometa para poder volar. Beraz, hiskuntsa ikastea erabaki zuen, eta ez hori bakarrik, orain bere erreferente eta defendatzaile garrantzitsuenetariko bat da. inguruan, Poslatino Podcastan enchungo dugu taki zuzenean. Bueno, llegué a Ecuador de muy pequeña, ahora ya que lo veo en perspectiva. Así. Tenía 14 años y estaba en toda una búsqueda, ¿no?, de, de quién soy, así, de, de dónde mismo es que pertenezco y siempre uno viniendo de una ciudad tan grande hay una falta de identidad muy fuerte y están los grupos, ¿no?, están los metaleros, los punkeros, están los raperos, pero no, como que no, no, no, no, me, no me sentía de ninguna parte yo. Entonces cuando llegué aquí me sentí que era hija de eso, de la, de la tierra, de las montañas, porque las empecé a ver como como seres, de, no superiores, sino seres vivos, <risa> seres que están ahí, que viven igual que uno y que nos sostienen la vida. Ese fue mi encuentro con el Inbabura y con la mamá cotacachi Cuando recién llegué así, ver ese valle del lago San Pablo y ahí entendí todo, no necesité más así y luego ver que ahí se hablaba una lengua que no era el español y ver que había realmente así una identidad de, de resistencia y de cambio, ¿no? Contra uno que está como peleando contra todo porque no le funciona este sistema. Entonces me di cuenta que tenía que realmente ir al, al, a donde están los quichuas para aprender porque no era algo que era normal, no era algo parte del contexto del urbano, así. Los jóvenes mestizos, o sea, era como algo muy bonito, pero ahí, es muy bonito. O es una mierda, ¿no? Perdón, así es lo peor, así lo más denigrante, ¿para qué? Eso, ¿para qué te sirve? Podcasta, YouTube en topa de saco isue. Amaza urtzi minutuco epi episodioa da, eta guztiago emendatzen dichuego. Es que eh, es una fantasía, es induzue, esfergaldu. Noski, kitzuaren erreferente bezala agertzen da, baina azkenean taki amaru mestiza da. Eta puntu honetan be, ba apropiazio kulturala agertzen da. Ezta. Berak, baditu horren ba, kontrako iritsi batzuk, baina bere erantzuna da. Enbede dañar una kultura, la estoy fortaleciendo. Apropiación cultural es ponerse un par de prendas quichuas sin entender lo que hay detrás y vender la cultura de otras. Yo más bien creo que la cultura quichuas está muriendo y hay que fortalecerla, hay que ser parte. Nadie es dueño de una cultura. Al dar identitario a Saratago, bere letretan ere badago tarteric feminismo ariburuz itxegiteko. Feminismo ariburuz eta valore comunitario ariburuz ir a tu ser en du gu y atariir en verso me dijo eso limitítate a <risa> esto quiénes son ellos no uses eso no te creo no me gusta tu comportamiento en cualquier estrato momento malrato como mandato psilogko dekostruyámonos con nel otrotro nada Se gesta solo nadie puede ejercer poder sobre nuestro ser, Re reconfigurase i aprender a florezer jaku jauna, kaubraunana, paja ja gau jaita. Uzakitinga pauerrmiuna unuan su jakanga, pa causa pas sinnjiaiarispa min Rua patsa sin amari, meke xgulutu kuni mana Euren ustetan, naiz eta ez izan maiztasunezen entzuten da musika estiloa, Eurek ez die proiektu bakarra. Adibidez, beste territorio batzuetan antzeko proiektuak daude non rapa eta kitsua nahazten diren. Besteak beste, inbaburan edo amazonian. Honen inguruan, euren Eurenitzetan, está empezando a tener mucho peso y está ganando interes. Es una de las expresiones más interesantes dentro del país. Es la mezcla del rap universal, pero en quichua, con pensamientos que solo salen de este idioma originario. No a todos les gusta lo mismo, pero sí siento que hay una acogida muy grande por parte de la juventud. Hay cariño por lo que estamos haciendo. Eta bueno, eh artista estanbre onen geldialdia hasi dugunean, komentatu disu ego, "Costa egin saigula pillo bat, ba honen inguruan informazioa lortzea." Eta 2013ko eta elkarrizketa honetan Takik berak esaten du, "Yo quisiera eliminar las redes sociales, es muy fuerte para mí. Si bien es un canal de comunicación, es un lugar que abarca demasiadas cosas y a veces cansa." No, no vibro con estar todo el tiempo exponiéndome. Lo malo es que sin ellas no podemos tener visibilidad. Te hablo desde mi espíritu, que es pesado. Leneza ni egun bezala, pos latino podcast agomendatzen di Temporada 2, episodio 14. No, la mafia andina are ninguro anazko ikasiko duzuen. Guk aurrera gindar dugu, atzetik beste artista batzuk ditugulakota... Ala ere, La Mafia Andina bukatzeko euren abesti batekin utxiko dizuegu. E, justo e, jarriko dizuegun abesti xa, e, komunitatea irizterakoan konposatu zuen. Ez atendu ez duela itxulinai, baretzera eta anitza zarkatzera datorrela. Deskolonizatzeko gombide apena eta... Aziak botatzera. La Mafia Andina... Buka iuiai. Kai atxari! Nukan tipak! Hutai! Yak ta Kauzani mancharishka, shina jalini Chihipakur kukunata, rikupika chingari Kai kauzai kahuya ya gumi Kai muju timpija, kijami ukumanja Chushakrunakuna, paikuna panyawipika Kulkirikuija, achi jakan Kai pachapika, tukujujashina Kai pachapika, nipinakushija, chai nyang Kauzai tapai, kuna jata hapingkamba Jaja kuna wanjata, makana kukungi Waranga, waranga, tatiasuka, simi itanawa kachingi Jangga au, kajuje kunamanda Harika semikan pingaita pasmana chari nichu Nyuka hatu njaja kunamanda Nyana pingaita chari sachu Nyuka kaskata nyuka kasa Chukan, jatun, yu yaipa, chamikana, marumi, rikcharimi, jatunan kailitan dana kuimi, alpa, mamapa, pukara, kunakanchi, paipakamauan kauzanchi, paipakamauan guanyunchi. Ubiquémonos donde nos corresponde, descolonicémonos, cambiémonos de nombre, sembremos la semilla nativa, comencemos de cero la lengua donde se materializan los sueños pensamientos diversos diferentes tanto tiempo les ha sido indiferente desde hace poco vivimos bajo solo Nos desconectaron de nuestra propia madre Te recuerdo acá no llegaron mujeres Tanto tiempo, tanto tiempo, tan heridos Memoria de saqueo, de conflicto Poniéndonos a pelear entre nosotros mismos Por fines religiosos, económicos, políticos Y si somos distintos En el desequilibrio le damos fuerza y poder Al enemigo, actívate, voltea la historia, cambia el paso, altiva la memoria Está en tus manos salvar la sabiduría ancestral, heredarla o dejarla morir Vivir luchando, resistiendo sin fin, mientras unos pocos disfrutan a costa de ti En otro país o donde sea Bugar. Nira lakua, handiaren irrati librea Zure irratia Gure irratia Laro gita mazazpi irratia ametxe egiten duen irratia yeah, Querida comunidad, sabéis que Madeja Sónico A es música en contexto. Deciros que en este programa dedicado a las músicas del Ecuador vamos a hablar de política y contexto social nos va a sorprender y vamos a ponernos manos a la obra. Eh, durante los últimos años Ecuador ha sido un foco de lucha y determinación política. No siempre ha estado en el foco mediático, pero desde Madeja eh, queremos acercarnos a lo que se está moviendo en el país andino. Así que vamos a ello, vamos a poner música en contexto. Vamos al pasado más cercano. El gobierno de Daniel Novoa anunció el 12 de septiembre el fin del subsidio al diésel. Una medida con gran impacto en pequeño campesinado, comunidades de gente pescadora, comunidades indígenas del país. La respuesta social fue inmediata. A las continuas movilizaciones se sumó un paro nacional inmediato e indefinido, convocado el 18 de septiembre, que llegó a durar más de un mes. Ni siquiera el estado de excepción declarado por el Ejecutivo de Daniel Novoa consiguió frenar las ansias de justicia de la población ecuatoriana. Y hoy queremos conocer más sobre el trasfondo de esa lucha, así como de las melodías que acompañaron esas trinceras. Queremos dar la bienvenida a dos compañeras que nos visitan hoy, Ana y Sónicoa, Caixo. Caixo, hola. Mel Sónicoa, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bienvenidas las dos, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Decir también a nuestras oyentes que, bueno, pues... Nos van a acompañar para tratar de desenmarañar eh, lo que ha estado sucediendo los últimos años, pero que es que gracias a ellas, en buena medida, hemos hecho el conjunto de este programa. Así que lo primero, reconocimiento y agradecimiento, porque desde la propuesta del programa a buena parte de las artistas que estáis escuchando, es gracias a lo que nos habéis traído, compañeras. De nada. <risa> no, de verdad, muchísimas gracias, porque... Saber que en un territorio que no es el nuestro se habla de nuestro territorio y que se recoge eh, valiosa eh, información y, y la cultura hermosa que tiene nuestro país pues es muy significativo para nosotras. Gracias. A vosotras. <risa> El movimiento indígena ya lideró en 2019 y 2022 las masivas protestas que llevaron a los presidentes Lenín Moreno y Guillermo Lasso a dar marcha atrás cuando también quisieron eliminar las subvenciones estatales a los combustibles para cumplir con las metas de ajuste fiscal de los programas crediticios firmados con el Fondo Monetario Internacional. Nos llamaba la atención el, la capacidad movilizadora ...del fin de este subsidio. Entonces, os queríamos preguntar primero por entender un poco qué hay detrás. Seguramente hay algo simbólico, hay algo material... Eh, ...detrás de de, bueno, de una medida de este tipo. Y nos gustaría que nos explicarais. No sé, Mel, cuéntanos. Sí. El, a veces podemos pensar, ¿no? Eh, bueno, un subsidio mirándolo desde la naturalidad de en cuántos países eh, no se subsidian los combustibles y, y ese esa, ese retirar esos subsidios que podrían transformarse en unos centavos eh, de dólar es como ¿por qué tanto caos? ¿por qué, por qué explota tanto eh, un territorio eh, con una medida como esta y quizás no cuando se afectan eh, determinadas políticas o se discuten a nivel eh, del congreso determinadas eh, resoluciones que van a afectar también en la, la vida del, de la población eh, hablábamos con, con, con anaís sunico <risa> y decíamos yo para mí mi, la lectura que yo tengo de esto y, y lo y lo llevo a cabo por la cotidianidad con, con el ámbito familiar con la gente del barrio y es como Este es el lenguaje sumamente sencillo y común de crisis para la gente. Eh, la persona que tiene un negocio, que el pescador, la, el, el estudiante que toma el autobús todos los días, eh, ven en el retiro de los subsidios y ha sido así históricamente, se quita el subsidio al combustible, al gas... Eh, llega el caos, o sea, es como sube el pan y es lo que tú escuchas, va a subir el pan, va a subir el arroz, eh, sube el pasaje, ah, pero ¿cuánto va a subir el pasaje? Pues son 10 centavos más, pues es que son 10 centavos que afecta el bolsillo de la cotidianidad de la gente, que para ello es un cambio muy fuerte en, en, la, en la situación financiera, económica de su vida. Entonces puede que la gente no pueda ahora mismo, la semana pasada, Esta semana se discutía en, en el Congreso eh, del Ecuador eh, retirar eh, unos presupuestos, disminuir los presupuestos a eh, los eh, gobiernos locales, a los gobiernos eh, de, de las provincias, de las parroquias, y eso se transforma en que va a haber menos inversión en salud, en educación, en, en, en situaciones sociales que tiene cada uno de los gobiernos, de los gobiernos locales. A mucha gente que el retiro del subsidio le talla y dice no puede ser y voy a ir a la calle por esto, esta otra medida no le genera el mismo impacto porque no tiene la misma lectura. Cuando se habla del retiro de combustibles en Ecuador se habla de crisis, se habla de aquí va a explotar todo y por tanto, eh, aunque yo no tenga... Eh, politizada la cotidianidad de mi vida aunque yo no tenga eh, un no sea parte de una organización social aunque yo no vaya a determinadas asambleas cuando yo veo que esto va a pasar digo no, pues yo estoy en contra de esto del gobierno que sea, voy a la calle y me uno a, a la protesta entonces lo veo esa es la lectura que, que yo tengo de cómo genera el nivel de estallido social que provoca El, el anuncio de subsidios y cómo se puede alargar por tantos días y cómo puede irse generando como una bola de nieve que se va uniendo diferentes movimientos, diferentes colectivos sociales a esta lucha del tema de los subsidios. Ya quisiéramos que esta, este mismo estallido hubiera en, en otras medidas que causan también terribles daños a la estructura social del de país, pero bueno, yo pienso que va por ahí. También hay que pensar que el Ecuador es un país eh, andino, pequeñito, muy lindo, <ríe> muy mega diverso eh, y que por una historia de colonialidad somos productoras y productores de materias primas, entonces el quitar el subsidio implica afectar directamente al campo. ¿no? Afectar a las agricultoras A los agricultores Y esa es la economía familiar campesina La economía familiar del campo También la economía familiar eh, Que no estamos hablando de las empresas no Las megaempresas no son las más afectadas Con un subsidio Con el, la disminución de un de un subsidio Entonces obviamente que hay un tema No solo económico Sino de clase eh, De género Y sobre todo de colonialidad detrás de esto Y, y lo que eso sin, sin, significa Para todos esos grupos familiares Que lo ven en el día a día Es el cotidiano Y después obviamente Hay un tema con respecto a lo, a lo cotidiano Y es Una gran cantidad de gobiernos Que no han invertido en educación Entonces el hablar en términos Muy eh, Lejanos Como es la política de lo legislativo eh, No siempre se entiende ¿no? y no siempre llega y también los medios del Estado ecuatoriano hacen que no llegue porque están dedicados a una propaganda eh, a una propaganda pro gobierno, donde no le interesa que llegue justamente esas conversaciones, de manera que cuando esto sube o cuando o, o, con respecto con respecto a todo lo que ha dicho Melzónica Sinicoa eh Es, es lo simbólico del diario, del diario vivir. Vale, en esta reactivación de la lucha, las comunidades y pueblos indígenas han estado en la primera línea de batalla. Y hay un nombre que todavía no ha salido, que es el de la CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, que es un actor clave, podríamos decir, en los distintos paros que que ha habido en el país con esto queríamos preguntaros cómo fue la respuesta del conjunto de la población ecuatoriana y lo hacemos porque claro cuando escuchamos que las comunidades indígenas son las que están en el primer frente de batalla, las que proponen salir a las calles la activación de este paro Eh, nos intriga saber cómo se recibe este mensaje desde otros sectores de la población del Ecuador. Muchas veces vemos que hay una profunda desconexión con eh, realidades urbanas, vemos que el racismo impide que el conjunto de la población se sume a este tipo de reivindicaciones, cuando no es la población mestiza o incluso blanca la que define, diseña eh, las luchas. Entonces, ¿cómo se ha vivido esta parte desde el conjunto de la población? Creo que... Una de las... Tal vez como es importante empezar por decir de dónde nace la Conalle. Que la Conalle nace básicamente de las dos revoluciones agrarias de los noventas que eh, hacen que un Ecuador lleno de haciendas coloniales que se mantenía... Estoy hablando de que ya habían pasado casi una un, un siglo de ser una república y seguían existiendo haciendas coloniales que venían desde la colonia, ¿no? Desde lo que significó eso para no solo los Andes, pero en este caso para el Ecuador, eh, se mantuvieran y entonces las personas, las campesinas y las particularmente las poblaciones originarias, los pueblos originarios dijeron nomás y demandaron una revolución agraria esta revolución agraria fue eh... Bueno, fue liderada por dos en dos momentos distintos por dos mujeres muy importantes para el movimiento indígena, Dolores Cacuango y Tránsito Maguaña, que quiero mencionarlas porque sin ellas no hubiera habido estas revoluciones y todo lo que significaron, lo que significó para ellas. Eh, y básicamente lo que significaba la revolución agraria era demandar que la tierra sea de quienes la trabajan. Por un lado, algo que seguimos demandando hasta este momento en muchas partes del mundo y por otro lado, eh, demandar educación y que se y que devuelvan la tierra, ¿no? que la, la dividan. Esto hizo que mucho, muchas personas jóvenes del movimiento indígena, siguiendo eh, sobre todo la necesidad de otro momento de los 60 sesentas de pensar otra ideología, ¿no? empiecen a acceder a, a lugares de educación y se vuelvan líderes indígenas y eso hace que se cree un movimiento que es el movimiento de la Conaye, donde hay una, una presidencia indígena, eh, donde todas las distintas porque Ecuador es un país plurinacional, eso significa que tenemos distintas nacionalidades que conviven con sus propios idiomas, es decir, no es una sola un solo tipo de nacionalidad y tampoco tampoco es multicultural, es pluri porque reivindica lo pluri como lo plural no como el respeto entre las distintas formas sin que todo tenga que ser homogenizado entonces eh, imaginen la cantidad de naciones que se aglomeran con sus distintos idiomas dentro de una sola organización que es la Conaya y definen su presidencia cada su propia presidencia cada cuatro años esto eh, implicó esto es como el, el trasfondo porque viene de una cantidad, sobre todo donde la radio fue muy importante para la generación de líderes y lideresas en las comunidades y eh, a partir de eso las propias comunidades han decidido generar su propia educación para, para sí mismas, digamos eh, entonces cuando llega un momento de crisis porque a la crisis estaba aglutinando eh, hay una, hay algo que sucedió, fue que en el gobierno de Rafael Correa, que parecía ser un gobierno progresista una de las formas como logra tener el poder Rafael Correa es eh, rompiendo los lazos que existían dentro de la conaie y atacando directamente a la Conalle para que la conaie no sea eh, la fuerza que significaba, porque había ciertas voces de la conaie que le parecían incómodas. Esto en el 2018 empieza ya sin Rafael Correa y con un nuevo gobierno eh, que ya básicamente se estaba mostrando como de derecha, como el de lenin Moreno, empieza a revolucionar y eh, a borbotones básicamente y la Conaya decide volver a, a mantener la fuerza y hacen ciertos acuerdos mínimos eh, y uno de los acuerdos mínimos era no dejar que pasen todas las propuestas del de Fondo Monetario Internacional conocido como FMI que eh, Ecuador iba a endeudarse con este fondo para tener muchísimo dinero para básicamente extractivismo y otras cosas más Etc. esos acuerdos mínimos eran al interior de la conaie entonces al interior de la Conalle la Conalle decide hablar y dice okay, vamos estamos fracturados por todo esto que ha pasado en los últimos 10 años vamos a re reestructurar estos acuerdos y vamos a, a tratar de buscar la vida digna y básicamente buscar la vida digna era decir no al FMI ¿no? Eh, entonces en el 2019 Perdón, volviendo a la pregunta. En el 2019 básicamente la CONAIE dice nomás vamos a convocar a lo que sabemos hacer, que es paralizar hasta que el gobierno hable con nosotras y con nosotros, ¿no? Principalmente hasta que el gobierno se siente en la misma mesa y definamos qué es lo que queremos y qué es lo bueno para qué, qué está bien para el pueblo, ¿no? Porque el pueblo no está de acuerdo con estas medidas. Eso es lo que significa en sí mismo el primer paro del 2019 y también lo que significa el 2022 y también lo que significa en el 2025. Sin embargo, eh, los estados ecuatorianos han tenido distintas reacciones frente a estos distintos momentos. Y claro, dentro de esas, de esas reacciones, eh, teniendo en cuenta que el... Que, ambos, que los tres gobiernos eh, han tenido y el actual lo sigue teniendo el monopolio eh, del poder mediático y eso ha jugado muy a favor de, de los gobiernos y ha perjudicado muchísimo eh, la organización social, la lucha social y se ha criminalizado muchísimo desde la sociedad, pero en base a esto eh, que es el todo lo que en lo mediático te, te venden como el negro vago, el indígena vago el, el mestizo que quiere trabajar, el, el, la población que quiere realmente salir adelante pero que, que esta, este grupo de gente eh, no les permite porque paralizan, porque no dejan trabajar, porque así no se puede cambiar el Ecuador, porque así no se puede transformar y hay una retórica en medio de, de los diferentes paros que ha habido de rechazar eh, la organización del movimiento indígena pero Basado en esto, en todo lo que los gobiernos se han dedicado a través de redes sociales, de los medios tradicionales, eh, a vender y a dar información sobre lo que es la organización y el movimiento indígena. Llegábamos a ver cómo el gobierno se autodenificaba como el progreso y todo el rechazo a cualquier medida que viniera del gobierno era una paralización del progreso. Cuando se terminó el paro decían, por fin podemos volver a, a progresar. Claro, o sea había muchísima gente que era dejennos trabajar o sea, como cómo vamos a sacar adelante el país si no nos permiten trabajar el discurso de empresarios el discurso discurso de la clase media y es un discurso que eh, la, la, la clase proletaria también se la come o sea cae en ello porque dice claro yo eh, que tengo un determinado negocio con el que puedo vivir teniendo que abrirlo todos los días. Ahora no puedo porque este grupo de gente está bloqueando la oportunidad de que yo consiga el pan diario para mi familia, para mi vida. Pero porque no te permiten leer que este grupo está haciendo ello porque estos otros son los que básicamente te están jodiendo a ti y a los demás. Y creo que algo que también simboliza el paro es la polarización. ¿no? Hay una polarización extrema entre donde antes se dejaban pasar eh, chistes racistas y sexistas todo el tiempo, a a decidir no dejarlos pasar más y tener que pelearte con tus familiares, pelearte con tu grupo de amigos y amigas, porque te das cuenta realmente por dónde está yendo no el discurso fascista y, y eh, racista. En este caso empezó con, con muchísimo racismo y había un, un antes y un después, desde el 2019, de lo que se puede o no se puede hablar en la en la comida del domingo. ¿No? y um, algo que le decía antes justo a Mel eh, a Mel Sónicoa es que um, eh, después del 2019 se hace un censo poblacional en el Ecuador donde eh, cuando se hace la pregunta de quiénes se identifican con pueblos originarios eh, la cantidad antes era alrededor del 18% de la población ecuatoriana y esa cantidad a partir del, del paro del 2019 donde se reivindica lo indígena como una forma y una estructura de lucha, ¿no? y desde un lugar muy, muy digno, aparte de todo lo que significa para otra otra parte de la población mestiza que es como eh, muy racista, eh, ese censo poblacional último muestra que hay más personas que se identifican con pueblos originarios. Entonces es muy lindo lo que cambia a nivel simbólico, cuando dicen no, no ganamos nada, es como, no, la lucha siempre en la lucha siempre se gana porque siempre hay algo que cambia, ¿no? En este estallido siempre se gana. Y, y casi el casi se triplica el número de personas que se identifican con pueblos originarios y originarios en el Ecuador a partir del 2019. Entonces, eso sí que es como un cambio simbólico, no sé, casi justicia histórica, creo yo. <risa> sí, y yo ahí también quería agregar eh, que eh, había mencionado Anisónica ay el tema de cómo afectó en la época del progresismo y en la época de Rafael Correa eh, al movimiento indígena, en este caso a la Conaye, eh, y una diferencia que se ve entre el paro del 2019 a muy poco de haber terminado esa etapa del correísmo y que ya había un gobierno neoliberal como Lenín Moreno, es que esa fragmentación que se hizo y ese ese daño que se le hizo a los movimientos sociales en esa época de, de progresismo y de un gobierno progre, la cosechamos todavía hoy. Porque esa fractura que hubo de los movimientos, la persecución que hubo durante ese periodo a quienes se consideraba como oposición, que era en ese momento, pues sí, el movimiento indígena, la Conalle, cerrándole sucede sede, quitándole espacios, bloqueando, hizo que muchísima gente se despolitizara, o sea, que hubiera esa esa, esa ruptura de los movimientos, de tanto que cuanto se tuvo que organizar la respuesta del 2019, no había la fuerza que había antes. Eh, había muchísimo tiempo atrás, eh, hubo unos periodos antes del correísmo, eh, de gobiernos neoliberales también en Ecuador, que era como Ecuador tumba presidentes cada dos por tres, o sea, era como un paro era sinónimo de se va a tumbar al presidente, o sea, bien en el movimiento indígena hay paro nacional y es afuera Bucarán, afuera Lucio Lucio Gutiérrez, que eran eh, presidentes neoliberales y que también en su momento eh, eh, tomaron decisiones de, ah, pues subsidio al gas se retira, pues subsidio al combustible, no sé qué, estallido y se fue el presidente. Estas, en estas ocasiones pues no se ha dado ello, pero ¿por qué? Porque el movimiento no tenía la misma fuerza que tenía previo al correísmo. El correísmo con todos sus sus beneficios también mucho muchísimas eh, cosas perjudiciales y para mí una de las grandes eh, daños que se le hizo al tejido social en ecuador fue al tema de despolitizar y fracturar el movimiento social el miedo que se generó en ser parte de una organización social el miedo a ser parte de a reunirte a tener que prácticamente reunirte dentro de la democracia y de un gobierno progresista escondidas para poder hablar de qué está pasando en el país para poder criticar lo que el gobierno está haciendo. Entonces, claro, eso eh, termina en el 2017, es esa época de correísmo, y en el 2019 estalla la situación con, con Moreno, pues había un país débil todavía en temas de recuperar ello, que se ha visto unos cambios al último paro, eh, muchísimas más, eh, ¿cómo se podría decir o sea mucha más coordinación más más organización y eh, más acuerdos entre los diferentes colectivos y eso es algo que se puede leer como positivo a esta a esta fecha pero ha costado y ha costado el desgaste de, de los líderes sociales de la población las muertes que se han quedado en el camino los heridos y toda la crima, criminalización que ha habido del, de los movimientos sociales y del, del movimiento indígena sobre todo los movimientos de los pueblos originarios Queremos seguir conversando. Vamos a hacer una pausa musical. Eh, os habíamos pedido recomendaciones para seguir construyendo el universo musical que nos permita tener una cierta imagen de lo que se crea artísticamente en el Ecuador. Y una de las artistas que nos habéis recomendado es Rosita Huila. Mel Sónico aparece que has sido tú. Así es. Rosita ahuila es una mujer eh, maravillosa para el pueblo para el pueblo afroecuatoriano pero sobre todo para el pueblo afroesmeraldeño yo soy de esmeraldas es una mujer eh, nacida en un rinconcito de, de la tierra verde de la parroquia de borbón se llama es eh, una mujer eh, que es cantautora que es eh, Es cantora, como eh, se dice en, en el territorio, que ha luchado eh, toda su vida por mantener eh, presente eh, la cultura, la música tradicional eh, afroecuatoriana a través de, de los arrullos, a través de los alabaos, presentes en los momentos de... Eh, de fiesta también de, de velorios para celebrar eh, la partida de un de un de una infancia pero también para celebrar un bautizo para arrullar o alabar eh, a los santos eh, de, del territorio ella eh, es un símbolo para para la provincia para el país eh, se ha convertido también en un referente que ha estado en otros territorios de eh, Francia, en Alemania y me atrevo a decir que ha tenido mucho más valor fuera, que esto generalmente suele pasar, eh, fuera que dentro, dentro del país. De hecho yo siendo esmeraldeña conocí eh, la música y el trabajo de Rosita Huila eh, hace menos de una década, o sea imagínate naciendo en el territorio, naciendo y trabajando en el territorio de donde es eh, esta mujer. Entonces, eh, su música busca eh, una manera de mantener presente la cultura a través de la resistencia también de los pueblos afroecuatorianos Eh, que sobreviven en esa desigualdad histórica que tenemos como territorios negros atravesados por, por una estructura eh, de violencia por un racismo estructural por una desigualdad en términos sociales y económicos y por ejemplo ella en esta en este territorio, No hay, no hay. En esmeraldas el tema cultural, el aprender a tocar los instrumentos culturales, la marimba, el cununo, el guasá. No hay escuelas. El gobierno, las políticas públicas han sido deficientes y, y con gobiernos neoliberales mucho más. Entonces eh, es muy poca la gente que logra encontrar interés en ello porque no se ve eso como una forma de... De vivir O sea, ¿cómo comes? Si necesitas hacer algo que te vaya a permitir comer y sobrevivir y, y mantenerte, ¿no? Entonces, al no haber políticas públicas que, que fomenten, que fortalezcan esto, se ha ido perdiendo. Pero Rosita Huila se convierte en un referente porque en medio de la precariedad que era su vida... Y mantener viva la cultura eh, lo logró, o sea, logró mantener viva la cultura eh, de la música, de los alabados de los arrullos, en Borbón, en la provincia. Y hoy hay muchísimas eh, referencias que la toman a ella, o sea, muchísimos artistas que toman como referencia a Rosita Huila para el trabajo musical que hacen. Pues qué maravilla ah. que siendo tan difícil como comentas que una persona así pueda ser referente que podamos escucharla también ahora mismo aquí, ¿verdad? Sí, maravillosa. ¿Qué canción nos quieres recomendar? Eh, Chihualo. Yo escucharía Chigualo que es una canción en relación a... que se utiliza para mucho en los arrullos, en relación a la partida de un de un infante como una forma de que es un momento triste pero nosotros en la población afro encuentra eh, en la música la, una forma de estar presente inclusive para la tristeza o sea para estar tanto en la tristeza como en las alegrías que esté presente en la música es una manera de resistir de manera digna también pues vamos con Rosita Huila Chihuahua Chihuahua Adiós, niñito, la gloria te está llamando, adiós, niñito, la gloria te está llamando, adiós, niñito, la gloria te está llamando, niñito, subite al cielo, la gloria te está llamando, anda limpia los caminos. La gloria te está llamando para cuando vaya ya. La gloria te está llamando tu padrino y tu madrina. La gloria te está llamando a niñito. La gloria te está llamando a niñito. La gloria te está llamando, niñito, cuando te va. La gloria te está llamando, me dejarás tu corona. La gloria te está llamando para cuando yo me muera. La gloria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 Soniko comuniítateónico a seguimos aquí con la segunda parte de la entrevista a nuestras queridas invitadas que está siendo un placer escuchar y aprender y bueno hemos hablado de la de la criminalización de, del movimiento social pero queríamos seguir ahondando un poquito en esta parte Eh, sí que habíais comentado cómo, bueno, pues en una primera fase se intenta eh, provocar fracturas dentro de los propios movimientos sociales, generar cierta desafección con la lucha política. Eh, en otras fases eh, se ha intentado incluso en eh, bueno pues construir casos falsos, incluso acusando al movimiento social en alguna de sus acciones de querer matar al presidente con toda la gravedad que eso puede conllevar, ¿no? Sí. No. Acusaciones que han sido interpretadas como profundamente falsas e interesadas por medios extranjeros, como no? Si nos centramos exclusivamente en el último paro, los números hablan por sí solos. Eh, centenares de militantes arrestadas, decenas de personas heridas, incluso ha habido también que lamentar el asesinato de defensoras de derechos. El gobierno de Novoa ha sido un triste ejemplo de mano dura y vulneración de derechos. Y, bueno, pues queríamos... ¿Qué más nos podéis contar al respecto de, de todo esto? Eh, bueno, creo que los gobiernos pasados dejaron un, un legado de eh, alta vigilancia y control sobre estatal, todo centralizado dentro de la policía, eh, los militares y to sobre todo lo que se llama el Ministerio de Gobierno, que es básicamente un ente del Estado que le permite al A quien gobierna el presidente Tener todo el control ¿no? Y esto ha implicado eh, Claramente que cuando llega El siguiente paro, que es el paro de 2025 Con Daniel Novoa eh, Puede haber muchísimo más Violencia, represión Y sobre todo Se vea claramente dónde están Organizándose los movimientos sociales eh, La vigilancia es brutal y, y eso no solamente pasa en el Ecuador Pasa en muchas partes del mundo Pero algo que sí quisiera como mencionar en particular de lo que significa el estado de, de Daniel Novoa es que él tiene una forma de gobernar que es como de presidente ausente. ¿no? Si nos fijamos en otros tipos de presidentes como Trump o Bukele, que son los ejemplos que Daniel Novoa seguramente sigue, eh, son presidentes populares, están presentes. Él no, él es como un titiritero que está por detrás, moviendo los hilos, pero sabe que no habla bien, no es popular, pero sin y casi no aparece. Y cada vez que hay una crisis, se va de vacaciones. Entonces, esto este modelo del presidente ausente es bastante estratégico, porque significa que casi nunca toma la responsabilidad, no pone su cara, no pone su cuerpo, solo está como un titiritero moviendo los hilos por detrás y aquí quisiera mencionarlo porque la criminalización de las defensoras y defensores de derechos humanos eh, no viene solamente desde el Estado, viene también desde las empresas, ¿no? las empresas que están comiéndose los recursos de, del país, es decir empresas extractivistas eh, de petróleo y de minería que tienen sus intereses tan mezclados que obviamente crean y apoyan y sustentan un algo que se llama la necropolítica ¿no? Es decir, la política basada en la muerte, pero no en la muerte como muerte únicamente, sino como exterminio. Y de esa manera, la criminalización en las últimas protestas, eh, en el último paro en el Ecuador, fue fue brutal porque la el modelo de propaganda que implicó Daniel Novoa hacía que, por ejemplo, se lancen las noticias hacia afuera antes de que hubieran incluso pasado... Eh, las manifestaciones en eh, cuando se lanza la noticia de que él ha sido atacado y que hubo un intento de asesinato, la noticia se lanza directamente desde la Secretaría de Comunicación de la Presidencia hacia medios internacionales para que los medios internacionales la repliquen la legitimen y después a nivel nacional se, se comprueba que no, no hubo tal no y algo que por ejemplo no sale del Ecuador es que dos, tres meses antes de que suceda el paro, hay un intento de asesinato que es una amenaza clara contra el que en ese momento era el presidente de la CONAI, que es Leonidas Diza, ¿no? Eh, entonces, claro, esa noticia no sale, pero sale la otra noticia falsa, porque, de alguna manera, los medios internacionales piensan que la propaganda, voy a ponerlo como propaganda, que viene de el aparato estatal, es fidedigna ¿no? pero se dan cuenta de que eso obviamente no está sucediendo eso no está sucediendo en ni Estados Unidos ni en Ecuador, ni en El Salvador ni en el Estado Español entonces eh, lamentablemente es como volver a, a releer esto pero lo que genera eso es como que entras en un estado de shock ¿no? de no sé qué creer no sé a qué medio responder y eso por lo tanto legitima la criminalización contra ciertos entes políticos Y, así, y aquí solamente quiero mencionar an, antes eh, de seguir que la criminalización contra el movimiento feminista se ha estado dando también en los últimos años porque el movimiento feminista ha plegado a, a la CONAIEE. ¿no? Aplegado a también las demandas de, de los pueblos originarios, eh, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía también, es decir, el movimiento estudiantil también. Hay movimientos sociales que están respaldando esta forma de reorganizarse y las demandas que se tiene contra el Estado, porque los presupuestos del Estado están cayendo con respecto a los derechos humanos. Es decir, la Secretaría de la Mujer que era, y la Secretaría de Derechos Humanos se cerró en agosto del 2025. No, no existe. Más la Secretaría. El Ministerio de Cultura se cerró. No tenemos Ministerio de Cultura. Es decir, todo, todo eso pasó al Ministerio de Educación. Entonces, cuando eso pasa y va varios sectores de la comunidad, que no son solamente movimiento social organizado, sino el movimiento cultural, en este caso, en el Ecuador es clarísimo, eh, empiezan a demandar del Estado y empiezan a plegar a quienes están demandando al Estado exigiéndole lo que le corresponde, ¿no? Entonces eh, al Estado no le gusta eso, por lo tanto empieza a criminalizarlos y usa la figura de terroristas, ¿no? Esta figura que ha sido utilizada en distintas partes del mundo, lo vemos tanto en la India como en el Ecuador y en otros lugares, eh, y que es quién es el terrorista. El problema con esto es que existe una constitución donde, eh, por un lado, se... La constitución del Ecuador es increíble porque tiene el derecho a la naturaleza, ¿no? Tiene el derecho a la vida digna, con el suma causa ahí. Pero por otro lado, tiene una, un decreto que pasó en el 2015, justo antes de que se vaya Correa, que es el que, más o menos, criminalizar la protesta, ¿no? Y eso de criminalizar la protesta es sumamente grave porque implica que, básicamente... Todas estamos boicoteando el progreso, entre comillas, ¿no? Y esto es algo que se ha tratado de impugnar durante varios años y que va a continuar tratándose de impugnarse dentro del de ámbito legislativo, pero que a nivel nacional legítima que los estados puedan decir tú eres criminal. Anunciabas ya que la cultura ha tenido un papel protagónico en las eh, reivindicaciones sociales, que de hecho parece que ahora está sufriendo un castigo uh -huh. por haber tenido ese papel de acuerpamiento y de acompañamiento a los paros y los movimientos sociales en general. Nos gustaría ahondar más sobre esto, ya que estamos en madejas Madejasónica, sobre... Esa, ese papel de las industrias culturales de las creaciones culturales, en concreto de la musical en la visibilización y acuerpamiento de la lucha Os queríamos lanzar si creéis que la música funciona como un refugio como un lugar para poder respirar ¿no? Bueno, yo antes de, de hablar de lo del tema del, del, de lo musical y la cultura eh, quería mencionar que eh, ...algo en relación a la... ...a la criminalización... ...que... ...que es esta figura... ...que bueno, sí que lo habíamos dicho igual un poco en la, en la sección... ...en la primera sección... ...esta figura del, del poder que tienen los medios... ¿no? ...y cómo esa... ...esa criminalización viene... ...sí, desde el Estado y legitimada... ...por esta parte eh, de la Constitución... ...que habla de... ...de terrorismo o de considerar terrorista... ...a eh, ciertas figuras... Eh, pero cómo eso se acompaña de, eh, de la parte mediática, de cómo eh, se se invierten horas y millones eh, de recursos públicos para poder eh, criminalizar ante la sociedad a determinadas figuras y cómo se, se daña básicamente los perfiles de determinadas figuras que luego eh, cuando vienen eh, etapas, electorales, cómo juega eso muy en contra de determinadas eh, determinados grupos eh, grupos sociales porque se ha invertido en dañar en, en, en configurar en crear al enemigo no al, a la, al, al enemigo a la figura de enemigo en, en el estado y eso se ha hecho a nivel de, de los estudiantes de, de estudiantes universitarios de la universidad central que ha tenido como mucha figura y mucha participación en, en los diferentes eh, paros que, que ha habido pero eh, también cómo eso eh, genera afectación a nivel personal de, de, de las figuras o de, de estos líderes, lideresas eh, sociales o defensores de derechos humanos, de la naturaleza, feministas. Eh, ha habido inclusive en el último paro bloqueo de cuentas, o sea, considerar a las personas que son partes de organizaciones sociales como eh, que están lavando activos, o sea, generar el foco en considerar eh, delincuentes a personas eh, dentro del movimiento social Y no a quienes realmente se dedican al lavado de activos en el Ecuador que están sumamente tranquilos y que son parte eh, de la base de, de sostener el, el narcotráfico en, en el país. Pero ahora mismo el paro ha pasado y han pasado ya algunos meses de ello y, y el, los centenares de heridos y los centenares eh, de víctimas eh, de ese de ese paro siguen hoy presente en muchísimas personas que no pueden avanzar en sus eh, en sus vidas, en, en, en lo cotidiano, en lo laboral, en sus espacios, porque cosas como tener una cuenta bancaria está bloqueada, bloqueada por el Estado porque está siendo procesado, procesado por considerarte terrorista, básicamente. Y eso, pues claro, debilita el movimiento porque tienes que, en lugar de dedicarte a organizarte con tu gente, dedicar a defenderte del Estado y es abrir más de un frente de batalla en... Eh, las condiciones de vida eh, del país entonces bueno, eso y en relación pues a la cultura sí, lo mencionaba eh, cuando daba mi recomendación de, de Rosita Aguila que para nosotras en, en Esmeraldas para la población afro y creo que para el general del colectivo afro eh, De la población ecuatoriana, la música es una forma de resistir, es una forma de celebrar, es una forma de celebrar en medio del caos. La música ha estado presente en los paros todo el tiempo para acompañarnos, para alentarnos, para celebrar, para llorar eh, las frustraciones que, que nos han generado. Estos acontecimientos, sin ello yo creo que no podríamos, en realidad eh, ha sido crucial y va a seguir siendo crucial tener a la música en los diferentes géneros eh, presente como parte del acompañamiento en las protestas sociales. Por eso es que la cultura está relacionada con la protesta, ¿no? Y, y la cultura eh, tiene, es política cuando te preguntan, no, es que el arte es político, no, es como en este caso siempre todo está atravesado por eso, incluso cuando no se lo anuncia así no y creo que eh, Ecuador es un país pequeño tiene una producción bastante sí desfinanciada digamos de cine, por ejemplo que es a lo que yo me dedico entonces hay máximo seis películas que se producen al año y eh, Hay muy pocas eh, Hay Para ser músico o música Por ejemplo, Cruz Loma Fuya Fuya eh, Iliari ¿no? Dayane, como artistas que están Tratando de buscar eh, Su campo en la industria musical Han tenido que emigrar, mucha gente ha tenido Que emigrar para poder seguir Haciendo música Y esto nos habla de un contexto Y de algo que está pasando en un país ¿no? Y aquí yo sí quisiera Hacer una mención a que, por ejemplo en, en Colombia Donde ha habido una guerra de 100 años Por una guerra Compleja, no y se lo dice así eh, Hubo un momento Donde se invirtió muchísimo dinero En cultura para justamente Los territorios Que estaban siendo más afectados Por el paramilitarismo Y eso implicó que los territorios dejen de ser, eh, o sea, disminuyó muchísimo el, la violencia dentro de los territorios gracias a el levantar los presupuestos en cultura, levantar los presupuestos en cine, levantar los presupuestos en producción cultural local, en música, en clubes de lectura, en cosas muy mínimas que parece que no, pero que trabajan y nos permiten hacer comunidad. Porque al final la cultura es para el hacer comunidad, el entender nuestras identidades, el entender que la historia está atravesando el presente. ¿no? Y eso creo que es algo que, que ha sido tomado muchísimas veces como un ejemplo ¿no? de la búsqueda de cómo disminuir la violencia, es a través de la cultura. Y eso al, Ecuador parece que se, al Estado ecuatoriano parece que se le olvida o no lo quieren ver porque básicamente lo que mencioné antes no como se bajaron el Ministerio de Cultura se bajaron todo, es decir eliminaron todos los fondos culturales el ICSI que es el instituto que de fomento eh, de la cultura está en crisis y hay ciertos apellidos a los que se les da el financiamiento para que puedan hacer sus proyectos y no a otros Y todo lo que se generó que hubo un momento donde había una discriminación positiva entre comillas no de hacer cine desde los pueblos originarios sobre todo eh, o desde eh, agrupaciones de mujeres no como otro tipo de identidades eso eso estaba dentro del ministerio de cultura y estaba dándose eso cuando desaparece un ministerio eh, queda completamente solo aislado y ¿no? como y sin embargo hay mucha gente organizándose Porque siempre frente a la represión, por suerte hay organización y hay mucho cine comunitario, hay festivales que estamos manteniéndonos y vamos a seguir existiendo, pero sí la crisis cultural eh, es clara y por lo tanto los agentes de la cultura se han juntado al movimiento social es decir, esta separación entre no va a ser político y ya casi no queda, ¿no? Hay muy poca gente que tendrá muchísimos privilegios para producir y que los tiene y sabemos sus nombres y apellidos que no se van a juntar, pero la gran mayoría lo están diciendo. Y antes eh Melzónica mencionaba esto de que los gobiernos locales están quedando sin, o sea, se les va a regular mucho más el acceso al presupuesto. Dado que el Ministerio de Cultura cierra, los gobiernos locales son los que empiezan a hacer eh, la inversión en cultura para la localidad, lo cual es muy importante. Entonces, por ejemplo, el gobierno de Pichincha, que es donde está la capital Quito, empieza a invertir. El gobierno de Guayaquil empieza a invertir. Cuando estos gobiernos son controlados, como lo que acaba de pasar esta semana dentro de la Asamblea Nacional, que sería el Congreso en el Ecuador, eso implica que también ese espacio que estaba logrando encontrar la cultura, queda desfinanciado. Entonces, estamos vamos a ver una crisis a nivel cultural muy alta, muy alta. Nos comentaba Anaís Unicoa que había nombres de colectivos que frente a la represión hay organización. Ya decíamos que buena parte de esta madeja se ha hecho gracias a vuestra generosidad y vuestras recomendaciones, pero seguro que traes ahí en la libreta muchos nombres que nos quieres compartir claro que sí dejamos unos segundos el resto de escuchantes y escuchantas por favor cojan su libreta agarren su libreta porque Ana y Sónicoa y Mel Sónicoa nos van a dar algunos nombres que no nos podemos perder bueno de cantantes eh, me gustaría mencionar a la Black Mama que hace que también es de Esmeraldas y que también hace Hip Hop eh, Calle Callejera eh, Iliari y Los Cuatro Suyos que también está muy bien. Mel Murel, también es de Esmeraldas. Dayane, que es de la zona norte del Ecuador, también una zona afro. Eh, mugre sur que eh, es rapea y que es del sur de Quito. Eh, los Umazapas, que es una familia de músicos indígenas de Imbabura, que es una zona indígena en el norte del Ecuador. Eh, son increíbles. Fuya Fuya, una artista migrante indígena, Eh, ecuatoriana que está haciendo pop mezclado con tecno también y electrónica y bueno esas son mis recomendaciones musicales, de cine podría tener miles pero tal vez no acabaríamos así Mel a ¿quieres añadir alguna más? No, ya dice es que bueno, las hemos conspirado juntas algunas, entonces ya está ahí la lista Dale, es, co es co colectiva bueno sí, <risa> Vale, bueno, eh, pues vamos a ir finalizando la entrevista eh, Como comentabais, eh, la cultura eh, es política, no, no puede ser de otra manera ¿no? Y sabemos que traéis una segunda recomendación Bueno, que está muy unida también a esta parte ¿no? Entonces, bueno, Ana y Sónico, cuéntanos un poquito más ¿A quién nos traéis y por qué? Bueno, hoy día en la mañana tenía muchas dudas Sobre qué iba a traer a de recomendación. Pero por suerte le hemos hablado. <risa> y hoy día quiero traerles a Sharon Lechicera. Sharon Lechicera. ¡Oh, eh, sí. Es una cantante ecuatoriana de tecno cumbia. Y la elegí porque siento que la tecno cumbia es un género que, que casi siempre se lo ve como algo que solo se escucha eh, en los pueblos, que tiene una connotación como negativa. Tuvo mucho tiempo, ¿no? Igual como se le puso esa connotación clasista al reggaetón, sí, sí, lo mismo sí, sí, sí, se ha cuál. hecho con la tecnocumbia. Y a mí me parece que la tecnocumbia es fantástica. Maravillosa. Y que, maravillosa. Y que hemos crecido con esa tecnocumbia. Hemos crecido con estas tecnocumbieras bailando. Y que me, me han mostrado que está todo bien con bailar. Y que está todo bien con... Eh, sí, como ver el cuerpo y con decir lo que crees, ¿no? Y a pesar de que Sharon en sí misma no, no tiene como las canciones más políticas de la vida, porque habla de amor y desamor y que eso también es político, sí, pero habla de eso prácticamente, su forma de estar en el mundo incomodaba, ¿no? Incomodaba a las clases altas, y eso me gusta. Y por otro lado, Sharon la hechicera, eh, representa para el movimiento feminista Un Antes y Un Después en el Ecuador. Porque Sharon fue asesinada eh, por su expareja. Fue un feminicidio que sucedió en el 2015. Y nosotras empezamos a movilizarnos a partir del 2013 con el feminicidio de Vanessa Landínez Ortega. Pero para el 2013 estaba convocada la gran marcha de Vivas Nos Queremos a la cual vino la hija de Sharon, ¿no? Una hija que ya viene desde otro lugar reivindicando otras cosas y, eh, y, para, y para la convocatoria de Vivas nos queremos y para lo que significaba hablar de feminicidio en el Ecuador y aquí voy a hacer la aclaración de qué significa el feminicidio versus el femicidio el femicidio es el asesinato de una mujer uh, por razones de género Eh, y el feminicidio es una propuesta que nace del movimiento eh, latinoamericano feminista De hablar del asesinato de mujeres y de personas de la disidencia por razones de género Casi parecido a un genocidio, ¿no? Es decir, la responsabilidad no es solamente y únicamente del asesino Sino también de la sociedad que calla y del Estado que lo legitima y lo reproduce Entonces Entonces esto nace un poco a partir del caso Campo Algodonero de Ciudad Juárez y bueno, ahí les dejo las citas por si quieren leer el, el libro más increíble es el de Cristina Rivera Garza sobre el Campo Algodonero donde habla prácticamente también de este, de este genocidio, de la guerra contra las mujeres ¿no? entonces nosotras dentro del movimiento feminista ecuatoriano empezamos a reivindicar el hablar de feminicidio pasa el término femicidio dentro de la legislación ecuatoriana y está colocado como un, un delito más, pero un delito que simbólicamente viene de la reivindicación feminista y del movimiento, ¿no? Y para nosotras era importante hablarlo desde de este lugar. Entonces, Sharon, ¿qué hace? El ser, bueno, cuando ella ella ella movilizaba masas. Ella es la hechicera de lo popular, ella es del pueblo. Y cuando es asesinada y empezamos a hablar de su feminicidio, muchísima gente de lo popular pliega hacia el hablar de violencia de género. Ese momento fue un hito, ¿no? Fue el ir a los cementerios y que la gente se acerque y diga, "Yo también quiero poner mi moneda de solidari solidaridad para que ustedes hagan esta marcha, para yo también quiero ir a la marcha", ¿no? Fue un las vivas nos queremos 2016 y 2017 fueron icónicos porque se hicieron a nivel nacional y fueron masivos porque la gente no solo había perdido a, a Sharon, había dado, se había dado cuenta de que podía mencionar el asesinato de sus propias muertas desde un término que nos juntaba, desde hablar desde la violencia de género. ¿no? Entonces, eso significó Sharon, significó que podamos llegar eh, con el discurso feminista a lo popular, pero que además del discurso popular, se vea reflejado en los términos del feminismo. Así que por eso la traje. <risa> Vamos a escuchar amame suavecito ¿no? me encanta esta canción <risa> amame. Bueno. amame suavecito o la escuchamos de tu, de tu voz no, no, no Melsonico, Ana muchísimas gracias es que ricasco por compartirnos por traer ese contexto esas recomendaciones, ese sentir ese análisis que desde luego sin vosotras este programa claramente no hubiera sido posible. Muchas es que gracias por la invitación. Sí, muchísimas gracias. Pues vamos a escuchar a Sharon la Hechicera. Ámame suavecito. de radio? ¿Tienes ideas que aportar o a las que quieres dar difusión? Ven a soñar con la 97. Sansaites Basquide. Soy, soy, soy, soy una serpiente. entreguas son errantes de esa bueno querida comunidad de sonico aquí estoy con ay sonico a que después de esta maravillosa entrevista que hemos tenido con Mel melszónico y con ana sonico a Pues, Naisónicoa se estrena en Parada de Madejasónicoa. Cha, cha, cha, cha. Kaiso, cucu, así es, me estreno y vamos a seguir enredando la madeja y hacemos una parada en otra artista ecuatoriana, concretamente de Chimborazo, que trabaja con lengua quichua y memoria ancestral. no Sónicoa, ¿de quién hablamos? Pues estamos hablando de Mariela Condo. ¡Pa, pa, pa, pa. Oh, yes. Ella es indígena y su obra se erige en defensa de las identidades, lenguas y memorias que el colonialismo quiso borrar. Pero ojo, porque aquí tenemos que hacer un alto y traer un extracto de una de sus entrevistas en el blog Te Cuento Ecuador, en la que dijo lo siguiente. Lo que sí pasa es que tanto para los medios como para la gente nos hemos convertido en algo exótico, folclorista. No es el punto si soy buena o si soy mediocre, sino lo que impera es la cosa de, ah, es indígena se convierte en algo novelero, llama la atención y por eso muchas veces me dicen «Ven a esta entrevista, pero si puedes traer algo así más tradicional» y continúa diciendo este tema me choca me enerva porque exactamente qué es la palabra tradicional lo que hoy es tradicional mañana ya no existe todo está en movimiento es algo que se debe redescubrir no es que por ser indígena mestizo o blanco las cosas están bien o mal yo no valgo más o menos por pertenecer a una cultura indígena la etiqueta que me ponen de cantante indígena por ejemplo no me refuerza a escribir en kichua la identidad es algo que se va construyendo todo el tiempo la creación es un proceso indomable si lo que hoy estoy haciendo tiene un porcentaje o es indígena o no, es algo que ya no tiene cabida. Total, que nos viene a decir así que lo que se espera de ella como indígena no define su música, que ella no crea desde el cliché, y de esta manera ponen en evidencia como la identidad indígena se ha negociado con prejuicios, tanto dentro de Ecuador como fuera de Ecuador. Vamos, que de alguna manera su propuesta incomoda porque no encaja en el folclore domesticado ni en el mercado global. La música de Mariela Condo en cada canto es una forma de resistencia contra la invisibilización, contra el estigma y contra la colonialidad del poder. Reconstruye el mundo desde lo apartado hacia adentro en un ejercicio de memoria y emancipación. Y claro, cuando Mariela denuncia esa mirada exotizante no está hablando solo de industria musical, está hablando de poder, de quién define qué es tradicional, qué es auténtico y qué es vendible. Porque lo que molesta no es que sea indígena, Lo que molesta es que no se deje encerrar en lo que se espera de un artista indígena, valga la redundancia. Y aquí es donde la madeja se enreda todavía más, porque Mariela no se queda en la crítica cultural. En otra entrevista, en un medio llamado El Desconcierto, decía «Yo creo que la situación de las mujeres es la situación de los pueblos. Luchamos por nuestros derechos y también veo que no hay esas vinculaciones con otras luchas, con otros movimientos. Hoy está muy fragmentada la actividad reivindicativa». Reconozco que hay muchas luchas que nos han permitido avanzar en este camino de esclavitud, de miseria, duro para las mujeres. Yo pienso que ahora debemos unir esas luchas, encontrar los hilos conductores, porque al final todo está conectado. Vamos, que las luchas de mujeres y pueblos originarios no están separadas, están conectadas contra estructuras de opresión en múltiples niveles, racismo, clasismo, etnocentrismo... Un punto que resuena con los análisis feministas que nos dicen que no se puede disociar género de raza, de clase o de cultura. Y bueno, después de descubrir a Mariela y ver, eh, bueno, pues como no, que lógicamente tenía que formar parte de esta madeja, os vamos a dejar con uno de sus temas en Quichua, que es un arrullo de funeral que hizo el abuelo de Mariela por la muerte de uno de sus hijos siendo bebé. Disfrutadlo, Mariela Condo, Kikilla. Música que puedes oír sin que te coma la culpa y se apodere de ti la impostora interna. Música que habla de ti, de tu tribu, de lo colectivo. Querida comunidad, tenemos que reconocer una debilidad que hemos descubierto en esta madeja, que es que cuando empezamos a leer y escuchamos, leemos el tag música poscolonial, ahí decimos, nos tenemos que parar aquí. Hmm. Así que cuando leímos pues que el siguiente grupo se encargaba de explorar lo que podía surgir de esa propuesta, pues claro, pues teníamos claro que, que tenía que estar en esta madeja. Os desvelamos ya el grupo que nos va a acompañar en esta última parada de esta madeja. Hablamos de... Cruz Loma. Oh, yes. Pues vamos a ver de dónde surge este proyecto musical radicado en Quito. En primer lugar, en sus inicios en 2014, se trataba de un colectivo que finalmente ha ido derivando hasta construirse como dúo en 2018 y lo forman Felipe Romo y Sergio Castro. Claro. Bueno, daba un poco igual que fuera como tal de o como dúo, el caso es que siempre en esta propuesta musical ha primado un interés. Consiste en una continua exploración de los ritmos tradicionales ecuatorianos, y en ocasiones trasladan esas fronteras y hablan de avia y revisitados con la electrónica más vanguardista. Y es así como han llegado a esa mezcla de elementos de culturas mestizas con la música heavy bass, en lo que ha dado lugar a su bandera. El postcolonial bass. Una de las cosas más bonitas de Cruz Loma es escuchar cómo explican de dónde vienen su propuesta musical. Pues ellos no se presentan como adalides de la innovación. Cruz Loma quiere reivindicar que ni son los únicos ni son los primeros. ...forman parte de una ola en la que hay un montón de propuestas artísticas... ...surgidas tanto desde la capital como desde las comunidades... ...y dejan muy claro que esa búsqueda por una identidad musical... ...no es actual, sino que hunde sus raíces en los años 70. Cruz Loma rescata una idea muy potente... ...a pesar de la colonización, las culturas indígenas... ...han conseguido proteger sus creencias generando por momentos cierto sincretismo en el que convivían vírgenes y montañas. Convivían y convivían de tal forma que al final acababan pudiendo ser asumidas como sinónimos, en el que vírgenes y montañas hacían referencia a la una misma realidad. Precisamente Cruz Loma quiere replicar ese sincronismo entre lo contemporáneo y lo ancestral, entre lo comunitario y lo electrónico. Tratando de desviarse de posibles eh, dualismos en los que una realidad se contrapone a la otra Queriendo que esa sincronía generara una fusión entre ambos conceptos Vamos a dejaros con esta propuesta de música electrónica ceremonial, vamos a ver cómo suena Vamos a ir con un tema de su álbum, Mitos y Ritos Cruz Loma Plegaria Bigo, tu eres tu yadir fruti eh wah gabon to the maitiak gabon gabon naisonikoa gabon luisonikoa Bueno, primera madeja y te metes directa al Tutti Frutti. Muy bien, me ha gustado. <risa> por todo lo alto. Eres de las mías. Menuda madeja. Menuda madeja, menuda madeja que nos hemos adentrado en, en una madeja complicada, gracias, ya lo hemos dicho, a Mel y Anaís Sonicoac. Uh -huh. Y fuera de la entrevista nos dieron un dato, que lo vamos a soltar ahora. Dijeron que Meta, Meta la de WhatsApp y estas cosas, ¿Sí? no tiene sede en Ecuador y que por eso nos costaba tanto encontrar información. Y fíjate, esta cosa que está muy bien ser underground, pero cuando lo eliges, ¿no? Cuando te excluyen, ¿no? De, de, de lo demás. Así que sí, fue complicada, pero gracias a ellas yo creo que nos manejaba muy chula, ¿no? Uh -huh. Mafia Andina, uh -huh. las dos entrevistas... Mariela Condo... Cruz Loma... Uh -huh. Y ahora, Tutti Frutti. Tutti frutti. Pues empezamos. Ok. ¡Ay! Pues vamos con Tutti Frutti Naizónico a... Vamos allá. ¿Qué? ¿Por dónde seguimos? Bueno, eh, si algo atravesado esta madeja hayamos visto que han sido los paros nacionales en Ecuador... Así que vamos a tirar un poco de este hilo conductor de la madeja. Y es que hemos hablado de los pueblos indígenas como motor de los paros y de cambios para el país, hemos hablado del feminismo como hola que apoyó el paro, ¿y qué pasa con las luchas transbiboyomaricas? Pues bien, leyendo y escuchando algunos audios nos hemos quedado con un artículo del medio Edición 111, esperemos que no sea un medio muy facha, pero parecía que no por lo que hemos leído, <risa> que explica cómo varios grupos feministas y transfeministas organizaron un bloque de mujeres y disidencias ...que establecieron sus propias demandas hacia el gobierno. Coca Rodríguez, del colectivo Pacha Queer, explica que, en sus propias palabras... Dentro de todo este movimiento, dentro del aglutinamiento llamado al paro nacional... ...las disidencias no estamos siendo llamadas, no estamos siendo visibles. Así que, ¿qué hicieron? Se autoconvocaron, como hay que hacer. El artículo dice... La autoconvocatoria fue desde el día 1 en diversos espacios. Y esta lucha incluye a personas trans, travestis, transgénero, personas con discapacidades, intersex, mujeres racializadas, migrantes, cuerpos viviendo viviendo con VIH, personas con diversidad funcional o neurodivergencias, niñez y a todos quienes no están representadas en otros grupos de lucha. En la entrevista con Belsónicoa y, y Anísónicoa hemos hablado del papel de la CONAIE en, en el llamado y organización de los paros. Hay un momento en 2022 en la Asamble popular de la Conai en la Casa de Cultura en el que por primera vez en la historia intervienen activistas trans. Desde ese autoconvocarse y apoyar las demandas indígenas y del resto de colectivos, pero también querer poner las suyas. En concreto intervinieron dos eh, activistas Mota Paukar ...del colectivo Pacha Queer... ...y Debbie Grijalva... ...que hablaron delante de todas las personas que estaban ahí de, de la Conaye... ...y el momento es así como muy emocionante... ...hay una foto así esto de un Quigarría... ...que con Debbie Grijalva que lleva un cartel que pone... ...si no puteo, no como... Ahí, que, ...ahí está... ...y bueno pues... ...pidió delante de, de las comunidades nacionales y pueblos indígenas... ...el reconocimiento de las identidades de la diversidad sexogenérica... ...en el paro nacional... ...un momentazo... ...pues bien, tiramos de este hilo... Este momento fue documentado por Les Pornógrafos, que es una plataforma que informa y documenta distintos eventos LGTB y QA+. Su cara visible es Runa. En Instagram podéis encontrarla como runasanabria.p. Pues bien, a raíz de esto, estuvimos buscando ya pues cómo conectamos toda esta presencia en los paros con, con la música. no Y resulta que Runa, por eso también la traemos, participa en las jornadas en Quito de nada más y nada menos que... Ballroom <risa> Y bueno, hemos estado explorando Un poco el mundo del ballroom Y las casas trans de Quito Y bueno, vamos a traer a fragmentos Así que sí, queridas oyentes No será al principio del programa, aquí también podemos decir que is... Ballroom Quito Ballroom Quito Eh, bueno, aquí os recomendamos que más que lo que os vamos a contar Os metáis en Instagram o en la plataforma que uséis Y os pongáis a ver las pedazo performance que tienen colgadas Dilo Hay una plataforma que se llama Asamblea Ballroom UIO Un Insta que se llama Ballroom Quito Y ahí podéis ir enlazando con distintas casas de Quito Pero también de otras ciudades como Cuzco ¿Y qué casas? Pues muchas Y esto nos ha emocionado Por ejemplo, House of Brillantea Oh, yes House spectacular. Oh, yes. House of Free Soul. Oh, yes. Y bueno, quizá por haber encontrado más materiales online, que es lo que tiene la distancia, vamos a pararnos en esta casa, una casa creada por la Rica Free Soul. Y vamos a escucharlo en este monólogo recortado que os hemos preparado para contar un poco su historia y cómo se enredó para crear la casa. Y nada, pues empecé a trabajar Y, y como en todo lugar, como en todo lado, empiezan las críticas. Me empezaron a criticar un montón. Porque yo estaba haciendo un drag diferente, un drag un poco raro. No era la típica bonita, que se ponía vestido y que, y que cantaba así bonita. A mí me gustaba arrastrarme, o a veces ser monstruosa, o a ser asquerosa, o a veces ser fea. Entonces, con el tiempo, más o menos unos dos años, este... La, las personas que se empe empezaron a identificar con mi trabajo me empezaron a escribir. Y me dijeron, oye, me encanta tu drag, me encantaría ser tu hija drag. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo que ser mi hija drag? Si con las justas me mantengo yo sola, ¿quieres que te mantenga a ti? No. Les decía como que no, no, no, no, no creo, no creo, verás. Me empezaron a escribir más personas. Y como ya vi la insistencia de varias personas, dije, a ver, sería bueno abrir un espacio donde... Empecemos a explorar el drag. Entonces, eh, ahora sí, un montón de gente me empezó a escribir. Me dijo, quiero ser parte de tu casa, quiero ser tu hija. Eh, y yo dije, bueno, si voy a abrir las puertas a, a alguien, primero necesito un lugar para aprender entre todas. Segundo, este quería que sea gratuito, porque yo también estaba empezando con el drag. Yo no iba a hacer cara dura de decir, yo soy la maestra del drag y te voy a enseñar todo. Cuando yo recién también estaba aprendiendo. Entonces, gestioné un lugar gratuito para, para ir todas las que las que querían iniciar y aprender entre todas. Eh, eso lo hicimos aproximadamente un año, donde nos estaba yendo increíble. Ya nos estaban contratando en un montón de lugares. Eh, discos, teatros, eventos sociales, despedidas de soltera, todo. Así que ya estábamos estábamos súper bien. Cuando yo abrí la casa y le di la bienvenida, eran aproximadamente siete chicas, chiques, eh, que conformábamos la House of Free Soul. ¡Listo! Bueno, pues después de escuchar a Larry Kai Free Soul contar su historia, volvemos a, a insistir, a abrir las redes, ver los vídeos, ver esas mmm, ballrooms, esos bogues que se marcan, que son impresionantes. Lo que pasa que esto es radio y es un poco difícil transmitir una performance por radio no sin la sin la imagen, sin ver bailar uh -huh. entonces os hemos traído en concreto de esta casa de House of Free Soul eh, unos fragmentos de un vídeo de 18 minutos que podéis encontrar en Youtube, ponéis Larry Kai Free Soul y, y os aparece y aquí hablan las integrantes de esta casa las hijas de Larry Kai Free Soul vamos a escucharlas Hola con todos, soy Jaime Gallo en el personaje de Samari Drag Queen siento que el drag a mí me dio seres humanos increíbles en mi vida que son mis hermanas Pertenecer a la House of Free Soul, eh, significa saber que hay gente que tiene la misma pasión que tú por hacer drag. Eh, y eso es bien chévere, saber que estás en un grupo que se apoya en, en, en este sentido. Inicé hace aproximadamente cuatro años. Cuando descubrí que el drag es esta conexión que, que, que, que, que saca lo mejor de cada arte, es como que... ¡Oh! Yo dije, pero yo nací drag, o sea, yo nací y me he venido preparando para esto toda la vida. Es como que eh, capaz por mucho tiempo estuve como perdido y es como que el drag me hizo encontrar la pasión. El drag significa para mí... Poder mutar o poder transformar tu apariencia, tu actitud y, y no que no sea siempre de la misma forma, sino que siempre vaya cambiando y vaya modificándose. El drag eh, siento que es también una acción terapéutica como para poder conocerte más a ti mismo. Siento que el drag es bien poderoso en ese sentido, de afrontar tus miedos, de afrontarte a ti mismo, de tener más seguridad. Mucha maritonería. Ay, perdón, amigos de la ONU. aún <risas> hay mucho estigma también en eso, incluso dentro de la comunidad drag, ¿no? Que eh, las mujeres no pueden hacer drag porque eh, para ellas ya es más fácil. El hecho de tú identificarte como drag siendo mujer, eh, creo que muy pocas se atreven a hacerlo. Igual es porque creo que hay esta barrera de, de que solo, por ejemplo, en la televisión, en los medios, en en general, en lo que estamos acostumbrados a observar, solo se ha visto a hombres y solo se les hace caso más a los hombres que a las mujeres, pero eso no quiere decir que no existan drag queens, mujeres y Michuchita es un alter ego de Michelle que sí existe pero es un poco más libre en el entorno de poder hacer lo que le da la gana ¿Cómo te quedas, Naisónicoa? Tiesa <risa> A mí me llama mucho la atención eh, la la tía que, que, que hace drag queen, porque eh, si os acordáis hubo un Tutti Frutti en el que hablamos de drag kings, Traimos, trajimos a Masalami, eh, es artista, bueno, pues que, que hace de drag king, pero nunca había escuchado a una tía reivindicarse como drag queen, ¿no? Como en esa performance, en ese personaje que se crea para las para los ballrooms y no sé, me llamó mucha atención, la verdad. Súper como... interesante. Sí. Y ahora sí, os vamos a dejar con una canción de la ama de la casa la rica y Free Soul, Culpable. Os recomendamos el videoclip donde salen hasta 25 dragas de los ballroom. Y que dice que se endeudó para hacer esto que todavía está pagando las deudas. <risa> a ver, os vamos a leer unos versos de virtualismo sónico de la canción. Vamos con ello. Culpable. De ser marica soy culpable. Mi cuerpo lo expreso tal y como quiero. Observo el binario, y ya quedo anticuado. Soy bicha, soy potra, soy un camaleón. Os dejamos con Larry Kai Frizole. Culpable. siento cansada de decir lo siento justifica cada Se